Este año no es nada, lo condenaron a esto porque porque es un milico, nada más. Yo lo único que sé decirle es que yo si sí voy a tener perpetua, que mientras viva le voy a tener que llorar a mi hijo al cementerio. Lo único que le deseo a San Ferraide que mientras duerma vea la cara de mi hijo. Son todos unos desgraciados.